Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Mira, y es que últimamente hemos estado hablando por todos lados acerca de la presencia del Espíritu Santo. Si tú te fijas, las últimas enseñanzas este, han sido acerca de la presencia del Espíritu Santo. Inclusive en la clase que estamos dando los jueves... Nos tuvimos que detener en, en, en una clase Y estuvieron muchas preguntas acerca de la presencia del Espíritu Santo Y qué era el Espíritu, cómo operaba el Espíritu Santo y cómo y así Y estuvimos viendo que el Espíritu Santo es persona Y es una persona en la cual eh, tenemos que relacionarnos con ella Recuerdan que mencioné en domingos atrás Pero hoy quiero hablar acerca de una enseñanza que me encanta Y el tema de hoy es Llena tu lámpara de aceite Llena tu lámpara de aceite Mira, Jesús enseñaba al pueblo Cuando Jesús estaba en esta tierra Enseñaba al pueblo Y para que la gente comprendiera las cosas Les enseñaba a través de parábolas O sea, a través de historietas ¿Sí? Y cada una de estas historias Narradas por Jesús Hablan de su corazón Y aparte contiene cada una de estas parábolas una enseñanza bien, bien, bien, bien gruesa para nosotros Y el día de hoy vamos a, a, a disectar una parábola, vamos a explorar una parábola Y yo te pido que abras tu corazón porque es una parábola que tiene mucha trascendencia Todas las parábolas son importantes, pero yo creo que esta, para nosotros que somos el pueblo de Dios, que hemos creído en Dios y que estamos aquí no nada más por costumbre, sino que venimos aquí para recibir algo de Dios, esta parábola es bien importante. La parábola es la de las diez vírgenes. ¿Has escuchado alguna vez esa parábola de las diez vírgenes? Habla de, de, de cinco vírgenes este, eh, sabias y cinco vírgenes insensatas que tenían sus lámparas Bueno, mira, es curioso que esta parábola de las diez vírgenes Está insertada entre dos partes muy importantes que Jesús estuvo hablando Sobre todo en el en Mateo, me voy a basar en Mateo La primera parte, eh, o sea, el, el capítulo que antecede a, a, a la parábola de las diez vírgenes Jesús es Mateo 24, Jesús ahí habla de las señales del fin Y no sé si lo has leído, pero te invito a que leas Mateo 24, y dice, y vendrán guerras, y, y rumores de guerras, y terremotos, y pestes, y empieza a hablar Jesús de las cosas que vienen al fin. Y ¿sabes que Estamos en esos tiempos, ¿eh? Estamos en esos tiempos, así que lee Mateo 24 para que te enteres, y no te esperes a hechos, ¿sí?, hechos es hasta las diez y media de la noche ¿no? entonces si quieres a, a adelantarte lee Mateo 24 y ya ahorita a, la, a las doce del día ya tienes las noticias, ok, entonces el capítulo que antecede es Mateo 24 y habla de las señales del fin después de hablar de estos últimos tiempos, Jesús inserta esta parábola como una enseñanza de vida y de poder, escúchame de vida y de poder para nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos Para nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos ¿OK? Después de la parábola de las diez vírgenes Jesús continúa hablando acerca de los talentos y los dones Y habla acerca de los siervos fieles y de los siervos imprudentes Que esconden los talentos Si ¿Sí recuerdan también es otra parábola Que a uno le dio diez, a otro le dio cinco y a otro le dio uno sí. Te invito a que después leas también, no vamos a tocar esa parábola Pero, pero curiosamente Jesús, entre, entre hablándole a los siervos de Dios, a los hijos de Dios acerca de los talentos Y luego antes habla acerca de, de, del tiempo del fin Mete la parábola de las diez vírgenes Después de hablar de los talentos y dones Jesús habla del juicio a las naciones Con una alegoría de los cabritos y los corderos Esa es la secuencia de toda esa parte en Mateo Y de repente leemos todo eso y nos vamos con Mateo 24 y hoy oh, y las señales del fin y porque oh, es oh, pelusna y demás y todo. Y, y brincamos así la, la la parábola de las diez virgen, ah sí, las diez virgen, sí, las tontas y sí, las no tontas, ¿no? Y decimos, y nos continuamos hasta cuando el juicio de las naciones, y la brincamos. Pero es interesante analizar el por qué Jesús pone esta parábola entre estas dos enseñanzas fundamentales. Yo te invito a que vayas conmigo a Mateo 25, del 1 al 13. Escúchame, hoy va a ser una, una conferencia de instrucción. Va a ser una conferencia de amonestación. ¿Alguien trae una tarjeta amarilla? ¿No? Ahí trae una tarjeta amarilla. Va a ser, no, pero... Y luego, luego los de América se pone, hijo, qué ah, Solo porque ganó ayer. te ponga rojo yo Mateo 25 del 1 al 13 ya lo tienes ahí, está hablando Jesús y está enseñando, quien no tiene Biblia, Ahí hay unas Biblias de, de, alza tu mano si no traes Biblia, Ahí hay una Biblia Mateo 25 del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes Cuando las insensatas tomaron sus lámparas No tomaron consigo aceite Pero las prudentes tomaron aceite de sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y como tardaba el novio Todas cabecearon y se quedaron dormidas A la medianoche se oyó gritar ¡He aquí el novio! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y alistaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras Id, más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero Él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues Porque no sabéis Ni el día Ni la hora Mira si miramos tú y yo Esta parábola a los ojos occidentales Nos parecerá un poco rara Y pues como que no checa ¿no? Pero de hecho Cuenta una historia que podría pasar inclusive hoy en día ahí en Palestina, en Israel, en las aldeas que están por ahí. Eh, una boda en ese tiempo y aún inclusive en esas regiones es una gran ocasión. Aquí en México armamos unos pachangones tremendos, ¿sí? y, y está la ceremonia y luego viene el banquete y wow, pero en aquellos lugares... Lo que se estila es de que el pueblo Salía, o sea, todo el pueblo Salía a acompañar a la pareja A su nuevo hogar E iban por el camino, fíjate Por el camino más largo posible Por el camino no más corto Aquí las novias utilizan el camino más corto Por el tráfico y que Porque no se me vaya a correr el rimel Y porque muchas cosas Y, pero allá, o sea, van por el camino Más largo posible, ¿sabes para qué? Para que recibir La mayor cantidad de felicitaciones Porque cada felicitación es una bendición O sea, no nada más los regalos que puedes dar Sino cada bendición es Cada felicitación es una bendición Entonces se sí, iban por el camino más largo Y sabes que Dicen los que viven por aquellos lados y los estudiosos de la palabra que todo el mundo entre los 6 años y los 60 o más y había más gente más grande seguían los tambores de la, del cortejo nupcial. Entonces ellos iba iba el cortejo nupcial iba es como ahora que, que van los claksos, no. Yo cada vez que nosotros cada vez que vemos una novia nosotros pitamos, ¿no? Y hasta nos voltean a ver los novios como y ¿estos qué? Y son vienen despeinados y vienen y nosotros nosotros. ¿por qué? porque en cierta forma los estamos bendiciendo y aunque no los conozcamos y aunque no nos inviten a la boda ¿sí? pero ¡ay! ¿por qué? porque viene de esto, entonces toda la gente seguía los tambores los tambores de, de, de, de, de, de la boda, ¿sí? entonces lo interesante de esta historia es que depende de una costumbre judía que es muy diferente a las nuestras, por ejemplo la pareja cuando se casaban no se iban de luna de miel aquí ya Pero si les pica por irse a la luna de miel, y bueno, qué bueno, es nuestra costumbre, ¿no? Pero en ese, en, esas, en esos lugares, no se van de luna de miel, sino se quedan en casa, y durante siete días, durante una semana, ellos tienen la puerta abierta de la casa y reciben a todos aquellos que quieren ir. Se llama las fiestas de las bodas entonces así como en los pueblos de aquí de México también ya ves que agarran y se siguen varios días la fiesta y, y la familia saca mole y luego mata al puerquito y luego al borreguito y, y luego a la res y luego a los pobres pollos que andan ahí ya no saben ni qué agarrar pero siguen festejando pues allá igual y entonces lo, lo, los, los amigos lo, lo, van, los visitan inclusive los tratan como príncipes y princesas ¿no te gusta eso? Qué padre ¿no? y los tratan ¿no? así como príncipes ¿no? y entonces esta semana es una de las semanas más dichosas de la vida de la pareja a estas celebraciones de esta semana estaban invitados sus amigos más íntimos así que no fue solamente la ceremonia de bodas sino toda una semana de fiesta lo que se perdieron las chicas por no estar preparadas o sea no nada más es, es el bodorrio, es el festejo se perdieron toda una semana de festividad hay una persona que se llama el doctor Alexander Findlay y este, este señor eh, vivió uh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y él viajó mucho por lo que fue África y toda esta región de Palestina en ese tiempo todavía no estaba el, el, el, el Estado de Israel fue hasta 1948, entonces toda esa zona se llamaba Palestina y uh, Y esta persona tuvo la oportunidad de estar ahí a inicios del siglo XX. Este, esta persona, Alexander Finlay, fue el, el, el, le llaman el padre del golf en Estados Unidos, porque él llevó el golf a Estados Unidos. Pero bueno, ese es un, un dato histórico nada más. Pero él, él tuvo la oportunidad de estar ahí a principios del siglo XX y dice, relatando esta boda, dice, cuando nos, acercaba, nos acercamos a la entrada de un pueblo de Galilea, día 10 chicas alegremente vestidas que iban tocando alguna clase de instrumentos, sea panderos y flautas y demás, que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté por qué estaban así, qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Yo pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda, pero el guía movió negativamente la cabeza mientras decía puede que sea esta noche mañana por la noche o dentro de 15 días, eso no se sabe. Entonces, pues tú sabes si te quedas, ¿no? Porque no podemos saber. Y entonces el, el guía pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podían tener en una boda de clase media en Palestina en ese tiempo era encontrarse con el cortejo nupcial descansando, ya que el novio podría llegar inesperadamente a veces a, a mitad de la noche y, y, y, la, y todos esperaban que Delante del novio viniera un mensajero Diciendo ahí viene el novio, ahí viene el novio Ahora esto puede suceder A cualquier hora de modo que el cortejo nupcial Tiene que estar preparado para salir A la calle a cualquier hora a recibir al novio Cuando se le ocurra llegar Aquí no hay nada de que todo está así con relojito y, y no, o sea Ahí cuando el no, Cuando el padre del novio le decía ahora sí ve por la novia Órale, se iba Chavos, si se van a casar, tomen nota. Tienen que darle siete vueltas al periférico. Nah, es Otro detalle importante es de que a nadie se le permitía estar en la calle cuando anochece sin una lámpara. Yo hoy traje mi lámpara. Digo, no es como aquellas, ni es antiguita, pero hoy yo traje mi lámpara. ¿Sí? ¿Tú traes tu lámpara? ¿No? ¿No traes tu lámpara? La deberías de traer. A nadie se le permitía estar en la calle cuando anochece sin una lámpara. Y también que una vez que llegado el novio y se, se, se cierra la puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar. Oye, pero si yo vengo de parte del gobernador, pues lo siento, sí, llegaste tarde. Es que yo soy Juan Camaney. Es que yo soy el de la unción. Sorry, no puedes entrar. Así que el drama de la parábola de Jesús se representa exactamente... En el siglo XX, porque ya estamos en el XXI Pero en el siglo XX todavía se acostumbraba a eso No sé si se sigue acostumbrando ahora Pero aquí no tenemos ninguna historia imaginaria Sino un gajo de la vida de una aldea de Palestina Escúchame bien, las diez vírgenes eran, son personas Que representan a los creyentes hoy en día Y mucho se ha hablado acerca de esta parábola Hablando acerca de la fe Pero hoy yo no quiero enfocarme en la fe Hoy voy, quiero enfocarme en otra cosa Fíjate, ante los ojos de Dios Estas diez vírgenes eran de caracteres carácter, totalmente diferentes Tan diferentes como el cielo a la tierra Dice la palabra que cinco eran sabias Y estas cinco sabias tomaron las bellas palabras Del de, de, de, de, de, que escribió Proverbios Que dice El principio de la sabiduría es el temor del Señor Está en Proverbios 1.7 estas cinco dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, todo lo contrario sucedió con las otras vírgenes que eran insensatas y escúchame bien y yo quiero que, que, que te grabes esto, el principio de la insensatez es el olvido de Dios si tú te estás olvidando de Dios si hay cosas más importantes en tu vida que Dios es el principio de la insensatez no te vaya a pasar La terquedad de las vírgenes insensatas Mira, esta terquedad se manifestó En que tomaron sus lámparas Pero no tomaron consigo aceite O sea, tenían sus lámparas Pero la lámpara no tenía aceite O tenía muy poquito aceite Dijeron, ah, ya estamos equipados Ok, igual bueno, vamos a esperar al novio Tuvieron el suficiente aceite Para lucir bien por un tiempo Y aparecer como que estaban preparadas Para recibir al esposo Jesús Pero no llevaron un recipiente Con las reservas de aceite necesarias Para seguir alimentando sus lámparas Si el esposo tardaba Mira, hay muchos de nosotros Y por eso hoy es una instrucción Y mira, no quiero enojarme Porque cuando estaba yo escribiendo esto Yo dije, los voy a regañar No, no se trata de regaños Aquí ya no se trata de regaños Mira, cada uno de nosotros Tenemos nuestra lámpara ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo la traje aquí para que tú pudieras tener una, una imagen de una lámpara y se te pueda grabar. Cada uno de nosotros tenemos una lámpara. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite o no tiene aceite? ¿O tiene poquito aceite? ¿La puedes prender siquiera? ¿Cómo está tu lámpara? Sí. Hay muchos de nosotros que llevamos la lámpara en la mano y aparentemente ejercemos una fe sincera. Y enfrente de la gente, nosotros tenemos una cara bien bonita. Pero nuestra lámpara ¿cómo está? ¿Está llena de aceite? Sabes que muchos de nosotros tenemos nuestra lámpara, pero no llevamos en el corazón el aceite. ¿Y el aceite sabes qué es? El Espíritu Santo muchos de nosotros conocemos a lo mejor mucho de la palabra a lo mejor no conoces mucho pero lo importante es que llenes tu vida llenes tu recipiente llenes tu lámpara del aceite del Espíritu Santo porque el aceite del Espíritu Santo unge y consagra tu vida Escúchame, no solamente es poder de Dios como lo hemos visto en otras No solamente es para... para, para y fuego y demás El aceite te mantiene brillando Por ahí dice la palabra que, que, que, que, ¿Cómo dice? que lámpara es a mis pies Tu palabra ¿no? Ilumbrera mi camino Pero hoy yo quiero enfocarme en que Sí, ok la luz alumbra y la palabra pero, pero qué nutre tú puedes estar lleno de la palabra de Dios pero está encendida esa palabra de Dios o no está encendida y sabes qué es lo que la enciende el aceite del espíritu en tu vida entonces si tú quieres tener una vida distinta si quieres no quieres ser un cristiano del montón si no quieres ser un cristiano, un creyente que esté ferviente en Dios llénate del Espíritu de Dios que tu lámpara esté llena rebosando, como dice la palabra mi copa está rebosando hoy quiero que te enfoques en que rebose de aceite tu lámpara para que no te falte el aceite Las vírgenes insensatas tomaron lámparas para el uso presente Pero descuidaron el aceite para el uso futuro Escúchame, muchas veces tú vienes aquí Y te vienes y vienes con un montón de cargas Y vienes con todo Y vienes y, y te, una probadita de aceite te llevas Así como que para que prenda y ya nada más Y toda la semana estás, se te acaba el aceite Mira, el aceite debe de estar en tu vida Todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitas brillar. Necesitas brillar. No es de un ratito, no es de que, oh ya bueno, ya, ya vine y qué buena estuvo la predicación o qué buena estuvo la alabanza y, y ya es algo. Uy, uy. Y el martes ya llegas, ya, te apagaste y pum, se te acabó el aceite. Mira, tú debes diariamente llenar tu lámpara de la presencia del Espíritu Santo las vírgenes insensatas tomaron lámparas para el uso presente pero descuidaron el aceite para el uso futuro ahora vamos a ver a las, a las vírgenes sabias mira esta sabiduría se manifestó en la parte donde dice tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas o sea no se limitaron nada más a llenar sus lámparas sino que llevaron aparte vasijas Y lástima que no tengo aquí una vasija Pero la, la ilustración es La lámpara estaba llena y aparte llevaron vasijas O sea, ¿qué te dice eso hoy en tu vida? Ah bueno, me tengo que llenar de mi lámpara Pero ¿qué más te dice la vasija que es? La vasija es tu corazón Llena tu corazón del Espíritu de Dios Para que esté tan lleno, tan rebosante Cuando necesites el aceite Cuando necesites la presencia Ahí tengas el aceite en tu vida Y eso hace una gran diferencia entre muchos creyentes. Y es más, los creyentes que tienen sus lámparas a medio gastar y que no las vuelven a llenar, empiezan a ver a los otros que están prendidos y, y, y, y están oh, gritando y saltando y gozándose en Dios y dicen, ah, oh, es que estás en tu primer amor. ¿No han escuchado eso? Ya se te va a pasar. Yo no quiero que se me pase mi primer amor yo quiero seguir encendido yo quiero seguir lleno del Espíritu de Dios yo quiero que mi lámpara esté brillando y brille y brille y no se gaste y si se baja lo vuelvo a llenar y estoy cuidando mi corazón y tengo mi vasija llena también esa fue la diferencia con las vírgenes sabias las otras tal vez llenaron sus lámparas pero para el momento y sabes que tú y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor ¿se acuerdan cuando estábamos platicando acerca de Maranata? el Señor viene El Señor puede venir ahorita, ¿eh? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Mira, las vírgenes sabias llevaron dentro el manantial que podía proveerse continuamente hasta que llegara el esposo, manteniéndose así puras y sinceras. En su profesión de fe Ellas agarraron Y tenían de sobra Se proveían continuamente Y yo te invito a que hoy entiendas Que debes de proveerte continuamente De la presencia del Espíritu de Dios Porque tu vasija es el corazón Que ha de estar siempre dispuesto A glorificar a Dios Porque del corazón mana la vida Dice Proverbios 4.23 Entonces ¿qué está saliendo De tu corazón está saliendo el aceite del espíritu o qué está saliendo de tu corazón sabes que yo quiero llenarme del aceite, cuando yo estaba estudiando esto yo dije señor, oh, por eso esta canción dame más de ti, quiero más de ti, yo siento tu gloria señor, y me hace brincar y me hace, o sea mira, hazme lo que quieras señor, pero yo quiero estar lleno de tu gloria yo quiero estar lleno de tu aceite, yo quiero estar, mi, no solo mi aceite voy a traer una tinaja, voy a traer un rotoplas, señor de los más grandes Para los que no saben qué es rotoplaza Los que escuchen es un tinaco grandote Es un recipiente de agua grandote Yo quiero un así grandotote Así como aquel que está ahí en la puerta Así grandote un tinacote. Yo quiero un rotoplaz lleno Señor de tu presencia Yo no quiero nada más una vasijita Yo no quiero mi lamparita Yo quiero estar lleno y que sea suficiente Y que nunca me haga falta ¿Lo quieres? Yo no sé tú, yo lo quiero Mira porque que tanto tienes del aceite indica tu realidad interna de la gracia de Dios, además que es un símbolo del Espíritu Santo si te falta el aceite o sea el Espíritu Santo te falta espiritualidad y entonces agarras y empiezas a leer la palabra y aunque lees y lees y lees y lees no entiendo no te pasa eso no entiendo Porque ¿sabes quién te enseña todas las cosas? El Espíritu Santo Y entonces si tú estás lleno del aceite De la presencia del Espíritu Santo Vas a empezar a leer y vas a decir ¡Órale! ¡Qué onda! ¡Qué padre está esto! ¡Yo quiero más de esto! Te falta la espiritualidad Y entonces sabes que tu vida a lo mejor nada más es un mero ruido y fuegos artificiales y mucho tronido y puede estar muy hermoso pero no dura mucho y después hueles feo o sea como dicen mucho ruido y qué pocas nueces ¿Sí? así es hay sabiduría en esos versos ¿eh? en esos dichos ¿Sí? o llamarada de petate no Yo nunca he visto un petate encendido, pues, pero imagino que debe a ser ¡puf! y ya, ¿no? <risa> Nada más. ¡puf! Pero luego deja cenizas y mal olor. ¿Cómo quieres tu vida? ¿Tú quieres tu vida llena del Espíritu Santo? Mira, analicemos bien esta, esta, esta parábola. Hubo una situación igual, pero hubo una diferencia. Sabes que el esposo se tardó. El novio se tardó y todas se durmieron Y muchas veces yo he escuchado a veces Predicaciones en que no, es que todas fallaron Porque todas se durmieron, oigan pues estaban cansadas Venían caminando del camino O sea no las traían en coche ni en calandria Venían caminando Pues claro que estaban cansadas Entonces todas se durmieron El problema no es que se durmieron Lo importante fue que las lámparas De las sabias siguieron brillando Con el mismo brillo que comenzaron Mientras que las de las insensatas Por falta de combustible Comenzaban a apagarse Esa fue la gran diferencia Para las vírgenes la llegada del esposo Fue sin aviso ¿Sabes qué? Jesús puede venir ahorita sin, No te va a avisar, no te va a mandar un mail No te va a tuitear Te va a decir, ahí te voy Prepárate No. Más bien los tweets van a estar ahí corriendo cuando, oye, ¿ya viste que se desapareció fulano? ¿Ya viste que ya no está? ¿Y qué es? Ahí van a estar los tweets, van a estar saturado ahí. Contéstame, no, pues ¿cuál? Ya estás en el cielo, ¿no? Sí, claro. Las, la, para las vírgenes la llegada del esposo fue sin aviso La negligencia fue lo que provocó Que las vírgenes insensatas no estuvieran preparadas Sabes que no seas negligente No seas negligente Siempre llénate del Espíritu de Dios Y parezco ferrocarrilero verdad, o sea, Con la lámpara aquí Pero bueno, lo que quiero es que no se les olvide aquí Mira ellas no estuvieron preparadas quizá ellas estaban pensando que el esposo no vendría de noche tal vez tú estás pensando que no, Jesús no viene ah, esa es una fantasía es una historieta de cristianos es una fantasía sabes que Jesús viene no seas insensato no seas negligente No seas como ellas que piensan, no, pues no viene, mañana tempranito que abra el mercado, compro más aceite, al fin no va a venir A medianoche se escuchó un grito que las despertó a las 10, las cuales se levantaron con el propósito de arreglar sus lámparas Quitarse las chinguiñas, ponerse el rímel y demás y todo, pero de repente se dan cuenta que las lámparas de cinco de ellas empiezan a... Y hasta aquí los dos grupos se parecían Pero al levantarse las vírgenes insensatas Se dan cuenta que sus lámparas Ya no tienen más aceite Y sabes que tú y yo a veces estamos así en nuestra vida Tú y yo a veces Vamos caminando por esta vida Y nos despertamos un día y decimos Oh me siento vacío Oh otra vez voy al trabajo con los problemas Y otra vez volteas a ver a tu esposo Y dices Dios qué hice Este y demás Y, y, y este neandertal Que está aquí ¿Qué onda? no era el mismo que traía frac y demás y todo, o sea ¿qué onda se hizo rotoplas se hinchó, hace calor ¿o qué pasó? ¿cuál fue la reacción de las vírgenes? de las vírgenes insensatas dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Muchas veces, fíjate, hay mucha gente que viene y no está mal que quieras oración, no está mal que quieras ministración, pero mucha gente viene y te dice, por favor, dame de lo que tú tienes, ora por mí, porque yo como que no, como que yo no siento, como que yo no recibo, como que oh, oh, oh y a veces cuando uno no ora por esas personas se siente no mm, oro por mí, mm. y pasé al frente y ni siquiera se dignó a pasar junto a mí. Mm. Escúcheme, yo no doy el aceite. Yo no doy la, la presencia del Espíritu Santo. Es la misma presencia del Espíritu la que te da ese aceite en tu vida. Entonces necesitas buscar la persona del Espíritu Santo para que te llene. Y te llene y no llegues los domingos a buscar lo que no has buscado en toda la semana. O sea, mira, para que me entiendas, tú debes de llegar el domingo. Oh, y cuando cantamos... Eh, eh, viva México debe ser el, el primer chapulín que te agarras y te cuelgas de acá arriba del techo ¡ah! porque vienes lleno del aceite y, y yo los estaba perdón que, lo, que, perdón que los esté viendo pero yo estaba atrás viéndolos y, y yo veía que o muchos y estamos cantando viva México viva México Y viene del norte, y viene del sur, y, y por acá la, la, las chicas del coro deshaciéndose de un lado para otro, y, y, y los demás sí y dije Dios, ¿Cómo traen sus lámparas, sabes qué? las traes seca y le puedes pasar así le bien seca, pero ni una muestra de aceite hay en tu lámpara. Por eso no puedes venir aquí de ah no, no es que eso no es para este tiempo. Es para este tiempo Por eso es la importancia de esta parábola Que el Jesús la inserta Entre lo que son los tiempos del fin y el juicio Porque te está diciendo a ti Aguas Necesitas estar lleno Tu lámpara necesita estar llena Y no solamente tu lámpara Sino tu vasija Y yo quiero mi rotoplas lleno En la hora final Dios hace que los hipócritas abran sus ojos a la realidad de su lamentable situación y es aquí donde comienzan a brotar las lágrimas por su grave estado y empiezas a llorar, ¡oh Dios! ¡Qué padre, es que, es que mira lo que me pasó, es que me va mal, y es que y yo me pregunto, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Cuando tú vienes, o sea, es, es bueno que vengas y, o sea, entiéndame. No es de que no vengan conmigo y tienen si tienen un problema de una situación, oramos juntos. Pero es muy distinta la actitud cuando viene, sabes que tengo un problema, vamos a orar. Ayúdame a confesar, ayúdame a eso. Orale. ¿A quién? Aquí, ¿Dónde agarramos el garrote y a quién le damos? Aquí, ay, no, es que no sé ni cómo hacerle. O sea, a mí lo que me dice es que tu vasija. Tu lámpara no está llena del Espíritu de Dios Porque si estuviera llena del Espíritu de Dios Estarías ardiendo Y como les decía yo cuando En una clase que estábamos viendo Que nuestro adversario el diablo O sea, con quien debes estar enojado No es con tu mujer o con tu suegra O con tu trabo, tu jefe del trabajo sino debes estar enojado contra el diablo Que es tu enemigo Y debes de arder y... Pero si no tienes aceite ¿Cómo quieres arder? Y brotan las lágrimas. Las lámparas, escúchame bien, y aquí lo puse en negritas, las lámparas de los hipócritas duran por algún tiempo, pero al final se apagan. Mira, y perdóname, yo no, yo no le estoy diciendo a nadie en particular hipócrita, pero por favor no seas hipócrita. Si eres, sé. Si no eres, ok. Pero sabes que no vengas a poner una cara aquí de espiritualidad y decir, oh, sí, sí, mira, yo sí, oh Dios, mira, yo conozco mucho la palabra, mira, no, va, va. y tu vida esté vacía del aceite del Espíritu Santo. Jesús inserta esta parábola en medio, Tiene, es que tienes que entender por qué, por qué Jesús no la habló junto con las otras parábolas, con las del Hijo pródigo, no sé, por otro lado, por qué Jesús mete la, esta parábola de las diez vírgenes entre lo, las señales del fin y el juicio, por qué... Porque quiere que estemos preparados Existen muchas personas que no están preparadas Para la muerte, o sea si tú murieras hoy ¿qué onda A lo mejor tú estás Haciendo un montón de cosas mal Y dices, no, no pues al final Mira yo conozco una persona cercana a mí Muy cercana a mí Que conoce de la palabra de Dios Conoce muchísimo de la palabra de Dios Y sabes que dice, no Yo no sirvo a Dios Cuando me vaya a morir entonces ahí me arrepiento y conoce mucho de la palabra de Dios ¿eh? ¿Qué, ¿qué me quiere decir eso? que está completamente seco y vacío no sabe lo que es vivir la palabra de Dios, tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios pero no lo vive porque vivirlo es a través del fuego, del aceite, del Espíritu Santo que te motiva y te hace que apliques toda esa palabra que tienes y Él dice no, pues cuando yo me muera ahí me voy a arrepentir ¿Y qué tal si de repente te viene un infarto fulminante y ni tiempo para pensar tienes? ¿O qué tal que vas manejando y pum, así como esas de película, que llega un tráiler y se atraviesa así y te mueres instantáneamente? ¿Dónde quedas? Mejor yo quiero estar lleno del Espíritu Santo no están preparadas para la muerte y cuando se cuando te enfermas o se enferman recuerdan que aborrecieron el evangelio y se espantan ante el juicio que vendrá ay oh, sí si se van a Mateo 24 y dicen ay no sí no no tengo que arrepentirme buscan en vano el consuelo sólido de alguna religión y mandan a buscar al pastor o al cura o al sacerdote o como quieras llamarlo para que oren o recen por ellos intentando recoger el fruto cuando no tienen raíz escúchame bien intentando recoger el fruto cuando no tienen raíz pretenden disfrutar la muerte sin haber sido fieles fíjate la, las vírgenes insensatas al oír la voz de las otras vírgenes fueron a comprar no sabiendo fíjate las vírgenes insensatas escuchando la voz de las otras vírgenes se van a comprar pero no sabiendo que el esposo era quien estaba vendiendo el aceite y el local de venta ya estaba cerrado Porque Jesús es el que te da su espíritu Y dice, les conviene que me vaya Porque entonces mi Padre mandará el Consolador Y Él les enseñará todas las cosas Entonces las vírgenes insensatas Salen corriendo y encuentran el local cerrado ¿Por qué? Porque el que vendía el aceite Era el novio y el novio ya venía Entonces, no seas de las vírgenes insensatas Que al final, al último Como siempre los buenos mexicanos al último O sea salimos corriendo por el aceite Mejor procura el aceite Desde antes El local de venta Estaba cerrado las vírgenes insensatas dejaron para la última hora el asunto más importante que se requería para el encuentro con el esposo, escúchame lo voy a volver a repetir, las vírgenes insensatas dejaron para la última hora el asunto más importante que se requería para el encuentro con el esposo, sabes qué es eso, estar llenos del aceite del Espíritu Santo y mira si tú eres una virgen insensata en sentido figurado es de temer Tener que esperar y buscar el aceite Cuando deberíamos tener ardiendo Nuestra lámpara cada segundo de nuestra vida Con nuestra vasija o recipiente Desbordando de su presencia Las vírgenes sabias estaban Preparadas Y tan estaban preparadas que entraron con el Esposo porque estaban llenas del aceite Tenían sus lámparas llenas Del, del aceite del Espíritu Santo Y entraron con el esposo Con los novios Y se cerró la puerta Dentro de la fiesta había luz, felicidad y alegría Por la presencia del Esposo, la presencia de Jesús Y afuera estaban las desoladas, en tinieblas Porque la luz estaba dentro de la casa Jesús dice, yo soy la luz del mundo Y el Esposo oyó desde dentro cuando ellas gritaban Señor, Señor, ábrenos Pero el Esposo no reconoció sus voces Ni quiso abrir la puerta Porque estaban con Él las personas que esperaban firme su venida llenas del aceite del Espíritu Santo. Y qué tremendo es aquí, porque Jesús mismo está diciendo, está diciendo de Él mismo, fíjate, dice, Él no quiso abrir la puerta. O sea, Jesús te estaba, te, nos está diciendo ahí, ¿sabes qué? Necesitas llenarte del aceite del Espíritu Santo, porque yo voy a venir y si no te encuentro con tu lámpara llena, no vas a poder entrar. ¿Y sabes qué? No te voy a reconocer. O sea, Él mismo nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres llenar tu vida? Esto es una ilustración de la forma del juicio final Muchos estarán diciendo Señor en tu nombre Hicimos milagros, hablamos lenguas Y el Espíritu Santo estaba sobre nosotros Y el Señor les va a decir no los conozco Porque hay personas que creen que llegarán Al cielo pero no pasarán La frontera porque no llevan el pasaporte Visado y sellado por el Espíritu Santo Yo quiero mi pasaporte ahí que diga pa. Holy Spirit pásale lleno mira te voy a pedir Sergio que si pasas por favor ayúdame es, es mi ayudante oficial levántala yo quiero que te lleves esta, esta, esta imagen ¿cómo está tu lámpara? Se está apagando, se está apagando, se está apagando, se está apagando. ¿Cómo está? O oh, brilla, brilla, brilla cada vez más y más y más. ¿Cómo está tu lámpara? Mira, grábate esto. Cada uno de nosotros tenemos una lámpara. Gracias. Tenemos una lámpara. ¿Cómo está? O sea, puedes ver la lámpara. Y no es la de linterna verde. ¿eh? No. Pero, ¿cómo está tu lámpara? O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Está, está brillando? ¿Está dando luz? Con el aceite del Espíritu ¿O, o, o qué, cómo estás? Les iba yo a hablar también de, acerca de los frutos del Espíritu Santo, pero creo que es demasiado. Creo que lo podemos tocar después. Pero cómo está, así se está apagando? O cómo está tu vida? No se asusten, es parafina. ¿eh? O está brillando. ¿Cómo está? Mira, cierra tus ojos y piensa en eso ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está así? ¿Está humeando? ¡Pum! ¿Se acabó? ¿Está humeando? Es parafina, ¿eh? no hace daño ¿Cómo está tu lámpara? Mira El Señor nos da una amonestación al final Y dice en el verso 13 De ahí de lo que leímos Dice velad Pues Porque no sabéis el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Jesús mismo nos está dando Una amonestación Que debemos estar preparados Para el retorno de nuestro Señor Jesucristo No importando En cuál de las vigilias Él venga Puede venir de día o puede venir a cualquier hora. Estamos seguros de que Cristo vendrá y a la hora que sea nosotros, tú y yo, los creyentes, debemos de estar listos. A lo mejor podemos estar dormidos. Qué bueno, ¿no? Abres tus ojos y ya estás en la gloria. Wow. Y es que tu lámpara estaba encendida con el aceite del Espíritu. Sí y sabes qué nosotros los creyentes cuando Jesús venga le vamos a dar la bienvenida y vamos a tener nuestras lámparas encendidas y vamos a decir vamos a entrar con el novio porque tenemos lámparas y recuerdan la historia de Palestina no dejaban entrar en la noche a nadie que no trajera una lámpara porque lo que se trata es que haya mucha luz y lo que alimenta tu vida es el aceite del espíritu, mira la sorpresa de su venida no va a ser más que traernos gozo, no debes de darte miedo, sino no debes de darte si te da miedo que Jesús viene a cualquier hora y que no te va a avisar revisa tu vida porque a mí no importa la hora que vengas pero ven ¿cuál es la expectación de la novia y de sus diez damas de compañía, bueno las diez vírgenes, es a que horas va a venir va a venir guapo ¿Se habrá cortado el pelo? ¿Traerá un Armani o qué traerá? ¿Un Hugo Boss o un Sara? Los Sara están padres, ¿no? ¿Los traje Sara, no les gusta? ¿Cómo va a venir? Para nosotros va a ser gozo. Va a aumentar el gozo, va a aumentar la felicidad. Mira, cuando escuchemos el anuncio de su venida, viene el novio. Va a ser Hugo ¡uh! al calor. Que se queme todo el aceite no ¡Wow! Viene el novio Y mira el anuncio de su venida va a ser tan fuerte Que, que dice la palabra que, que, que, va ser, que va a ser como un sonido De trompeta, como un trueno Que inclusive va a despertar a los muertos En su sepulcro A los que durmieron en él O sea que si tú mueres Y todavía no viene el Señor, no importa Vas a escuchar el sonido que dice ¡Viene el novio! Y como te llenaste del Espíritu Como tu vasija está llena Y tu lámpara aunque estés muerto Sabes qué, aunque estés muerto vivirás Esa es una promesa Entonces hoy Hoy voy a pedir que pase el grupo de alabanza Hoy Yo te pido que te llenes Del aceite del Espíritu Mira hoy, hoy yo quise que fuera una enseñanza Que fuera ilustrativo, que, que, pudieras, que, que, que pudieras visualizar la lámpara, el aceite. Es más, algunos así dijeron, mmm, huele, huele a parafina quemada. O sea, bueno, que huela, pero que esté lleno del aceite. Mira, llévate esa ilustración en tu mente. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Se está apagando? ¿O vienes a prenderla cada domingo aquí? ¿Vienes a ponerle un poquito de aceite a tu vida? Aceite del Espíritu. Yo te invito a que sea Cada día de la semana Cada segundo de tu vida Tú estés en la presencia del Espíritu Santo Y, y, y vamos a cantar Otra vez esta canción De, de, de Siento tu gloria y, y, y escucha escucha lo que estás cantando Me hace reír Me hace llorar, me hace brincar Me hace danzar me hace. Oh, ¿Qué te hace la presencia de Dios? ¿Qué te hace El aceite de Dios? Mira si no brillas Tienes que revisar Qué es lo que está pasando Si tú no puedes, o sea, fluir En, en, en la libertad de Dios Si estás amarrada de manos Y dices, no, qué ridículo, qué van a decir Al lado mío, mira, a mí no me importa Mira, el Señor me ha permitido estar aquí Lidereando este grupo Si yo agarro y Brinco, ¿qué? ¿sabes qué? perdóname pero no me importa lo que digas me importa lo que dice mi Señor me importa lo que dice el novio porque somos la novia ¿cómo quieres que te agarre el Señor? ¿dormido? está bien no hay problema estabas descansando pero lleno del Espíritu de Dios lleno del aceite de Dios tienes que llenarte por eso mira Estos días son de expectación. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Yo no sé qué vas a hacer, pero yo quiero que lo hagas. Si eres tú, Señor, hazlo. Transfórmame, cámbiame, Señor. Pero sé tú, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo te pido que te pongas de pie. Vamos, vamos, vamos a, a, a cantar esta canción. Siento tu gloria. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino